Ya no la podemos hacer esperar, eh, es consejera regional, una mujer pero súper preocupada de sus ciudades, de Viña, de Concon, Quintero, Puchuncabí, presidente de la Comisión de Régimen Interi Interior del CORE y secretaria general del Frente Amplio, amiga cercana del de futuro senador, eh, nuestro amigo. Don Diego Ibañez, Diego Ibañez. ¿Cómo estás, señora Tania Valenzuela? Querido Sandro, muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Pasamos o pasamos agosto? Sí, pero estamos pues, con es fe. Es una buena pregunta, una ¿no? Bola, ¿no? Ve de, ¿Nos ve con cara de no pasar no, agosto? No, pero es que... Día... Usted Oye, no tiene... Veo, profesora veo de enfermo. Educación Física. Mucho mucho enfermo sí. esta última semana. Ya. Harto dolor de cargata. bien, pues. es traicionero el viento sí. este, este de septiembre. No, pero bien, con harta energía. Se nos vienen el 18, ar... se nos vienen las elecciones, hartas cosas entretenidas. Así. Oye, sí. está... To... Disculpe, ¿le puedo preguntar por dónde voy a ir Está Obviamente que sí, él. jefa campaña Ajá, buena Primera jefa mayoría campaña. Primera mayoría regional Y esperamos que también Con con un muy buen ¿Por resultado ¿Por qué lo tanto la gente trabajador que trabajó? Es simpático el Diego eh. Es simpático, es cercano, es joven Y ha tocado temas que también son de mucho interés Ahora ha tenido un muy buen trabajo En la comisión de trabajo sí Tal cual y se nos puede venir un anuncio importante para la próxima semana que ah. es el día que van a entregar los trabajadores por duelo de las mascotas ok todos ah. los que somos Doclover estamos esperando sí. estamos esperando ese anuncio ¿qué mascota tiene usted? yo tengo dos Dominga que es una Golden que fui a ya. rescatar a Santiago ah, mire, la, la botaron cerca del aeropuerto y usted la fue a buscar y la fui a buscar la pusieron por esas páginas se, re, se rescata animales sí. etcétera y partí de viña la fui a buscar y se porta bien porque dice que son inquietos los Golden Golden Eh, sí, este, no, no, no, pero se, se porta bien ya, es como, ya, ¿Le costó responder? Ah, no, sí, sí, se porta mal pero ya, se, se porta como una perrita no. bien. Ya, Dominga sí, Dominga y Pascual, y Pascual es mi gato También rescatado eh, Atropellaron a su mamá en, uh. Al fuera de la clínica veterinaria que está en recreo Mira. Y la clínica veterinaria alcanzó a operar Y a rescatar a los porque estaban embarazada uh. A los gatitos, los criaron ahí los dos primeros meses Y también fui a buscarlo Pascual llegó para la Navidad hace como 8 años atrás Mira, qué lindo Ahí está, esa es mi dupla, es dupla. domingo es y du pascola eh. valenzuela, consejera regional y como usted trabaja con don Diego Ibáñez actual diputado futuro creo, senador futuro senador creo que le va ir muy bien, la gente lo quiere mucho él inició este este este proyecto de un día libre por duelo ¿no es cierto? por duelo, porque hoy creo que también tienen otro sentido nuestras vías en generar las mascotas ya no es como muchos nos criamos quizás con el perrito afuera en el patio pero que eran más viejos para cuidar la casa fuera en el patio, ¿no? tú es chiquitita menos mal que pues ya no. no éramos distintos éramos distintos hoy día yo creo que uno encuentra más cosas y sí, accesorios ¿no? para, oh, para el carrito para, para el perrito sí. para el regalón de la casa y yo ya. no soy perrito y una vez también me tiraron para el patio pero <risa> a todos a todos nos pasan antiguamente el perro era le tocó dormir en el patio no, pero no, después, fue un, un ratito, ratito no. nomás Antiguamente ratito. el perro estaba afuera Sí, sí pasaba ¿sí? frito No era uno más de la familia, po No, para nada Hoy día, usted han visto los videos virales? Cumpleaños, sí. con invitados perros Se sientan en la, la mesa tal? Sí Oh, si Uno viaja con ellos, han visto esos perritos sí? que tienen en que primera no clase que envidia igual. en, wow. ah, en, ¿eh? ¿En, no? <risa> en algunos. ¿Sí? ¿En mochila. Sí, en en mochila. Coche. Yo salgo a andar en bicicleta con mi gatito, le tengo una mochila ya. y él se va aquí como en mi hombro ya. también y va, andamos en bicicleta. Hotel sí, jefe eh, can. Se puede decir eso no. Por favor. Sí, el jefa de campaña de Don Diego de bueno. Lo tiene haciendo deporte como de madre profesora de educación física, sí, le tiene su rutina de porque la rutina ordenadísima. El otro día lo llamó Sendrito para la entrevista y está en Nacio. estaba en el gimnasio ¿Ves? yo lo llamo temprano prontamente vamos a estar trotando acá en la ciclona <risa> es un cabro que se levanta temprano y todo el tema no, sí. me ha dicho que ha tenido muy buena impresión de su eh, trabajo, el, han coordinado estas cosas la gente sí. la gente lo sigue harto, don ¿no? Diego Ibáñez ¿ah? mucho, bien, por la renovación bien, por la renovación que... Ay, yo creo que es el que... candidato más competitivo que tiene hoy día la lista, sí. tienen buena lista ustedes porque ahí también va a diputación y Eso me pareció muy bien, sin mezquindades. Al señor La Torre bajó, va diputado. Juan Ignacio La Torre el corazón más habla grande bien, que tuvo. Habla muy, ¿no habla muy bien de él. Habla muy lo, bien de él. Y le dije a don Juan Ignacio, habla muy bien de usted. El, él es un caballero en la política. Sí, se nota. Psicólogo, tipo trabajador también. Maduro. El, y le va a ir muy bien en el 6 también. Sí, también tiene muy bien. buena proyección. Hoy día liderando, bueno, todos sabemos que las encuestas varían día a día. Sí pero al menos en la sensación en la calle Yo prefiero quedarme con eso una muy buena recepción en el 6. Lo único que no, tengo que decir no, no, no me gustó fue que no haya ido una mujer en el 7. Ah, oh, eso to a todos a, nos a, mí me dolió. <risa> a todos nos Pero no siendo de su partido. No, ah. porque esto además no solamente trasciende el frente amplio, ¿Por qué diría hemos es, tanto es del toda esto de la izquierda ah. que en esta Unidad por Chile Me dolió. Pucha, llevamos puros hombres y no es la única lista que lleva mm. eh, solo hombres. Creo que hay cinco distritos también a nivel nacional que llevan solo hombres porque y tenemos mujeres con... Que no podemos dinero. borrar con el codo lo que se Yo firmó. creo que hay, más que queda discreción de los partidos, porque en el fondo el Frente Amplio, de hecho, y es bueno también comentarlo, lleva más mujeres que hombres en lo parlamentario. Lleva okay. 20 mujeres y 18 hombres. Pero eso no significa que haya ese reflejo en cada espacio territorial así, es. así que yo creo que hay una tarea para la casa, los futuros parlamentarios que podamos discutir la paridad y la ley de cuotas al momento sí. de conformar las listas parlamentarias para que tengamos sí o sí representación de mujeres en los distintos distritos Pues ustedes lideresas pero espectacular, usted misma yo Muchas conozco, no quiero dar más nombre pero <risas> conozco gente del Frente Amplio mujeres que se han ganado sus su sectores. Y no solamente el Frente Amplio, yo creo que esto tiene que ver con un tema de género, de hay, hay, hay mujeres del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, del Partido Comunista, de diferentes partidos políticos que son grandes liderazgos y yo creo que hay que mirar, y que revisar eso, cómo conformamos hoy día la lista que tengamos ojalá en todos los territorios representación de mujeres al poder Tania Valenzuela, consejera regional, señoras y señores 37 mil millones de pesos hay dos eh, alcaldes que pasaron, venido a los estudios a darle las gracias a todos los consejeros regionales porque les llegaron loquitas a alcaldes municipios. agradecidos eh. qué bueno y, qué ¿no? bueno escuchar aquello <risa> recibimos más llamados con solicitudes sí imagino, que de mira. agradecimiento no, no, no, qué nada. bueno Vino, el, el alcalde de Villa Alemana le dio las gracias no, él terminó la sesión y del se vino, y se vino, valor, vino para acá vino... Ah, o sea, les dio la primicia pero, ¿Sí? ahí, al, a la los recursos que se le habían aprobado a, al a Villa gobernador, a, ustedes, a todos proyectos serio? de alcantarillado principalmente él, sí, en Villa sí, Alemana sí, importante sí. saneamiento que sí. les llega agua potable a 37 vaniciles. mil millones de pesos aprobó, cuéntenos de qué se trata cómo es aquello, disculpe la ignorancia pero okay. también para hacer un poquito de pedagogía entre nuestros auditores no, claro que sí. Bueno, son 37.000 millones, tal cual como tú lo comentás. Me atrevo a decir que es la cartera más grande que ha eh, tenido de inversión el gobierno regional. Estamos hablando que llegamos acá con iniciativas de inversión principalmente en temas de salud por ejemplo la reposición del CESFAM en la comuna de Zapallar, okay. muy alejada del área metropolitana del Gran Valparaíso y que sabemos que tiene una población flotante grandísima en periodo estival, que es lo que viene ahora pronto, y hay un compromiso con el derecho a la salud, así es que ahí también pusimos los votos de forma muy transversal y, para y no poder solo, llegar con y, aquello Y no solo Zapallar, sino que sus localidades rurales que tienen además de tiempo, que hay mucha muchísima, gente ahí. Muchísimas, pues, muchísimas el COSAM en Villa Alemana, que es otro centro un centro claro. salud mental temazo de salud mental, sí, en nuestro Sí, mm. no, en un centro salud mental y bueno evidentemente todo lo que tiene que ver con pavimentación ¿cuántos locutores? a oh. ustedes nos lo llama diciendo oiga ¿sabe qué? aquí la calle no da para más con la últimas lluvias pero en Viña dos reposiciones de pavimentos y con estas lucas y lo más importante Sandro y usted que además concejal de acá ¿dónde van a ser esas reposiciones? Hay, mira, hay una en el sector de... Usted dígalo, por favor. Ya, vámonos a Chupayas, la <risa> gente ver, que nos está uh, uh, escuchando a Chupayas. Calle hay... ah, sí, Lizana, Anita Lizana y Calle Lago Centeno, ah, son sí. las dos calles que además fueron, estuvieron ahí involucradas y fueron parte de lo que eh, dejó este siniestro, gran mega incendio que se vivió lamentablemente en nuestra querida como una viña marina, y por lo tanto lo que está haciendo el municipio es focalizar la inversión en estos sectores que son afectados y que Sabemos que hay un problema todavía de responder rápidamente con tema habitacional, pero no fue solo vivienda. También vimos que servicios básicos, que infraestructura pública se vio afectada con este mega incendio. Tania Valenzuela, ella es cores consejera regional. Eh, cuando la gente dice, ¿y qué hacen los cores esto, esto Son la billetera de la región. Yo no, no mira, no me voy a referir al nombre, pero hay un candidato que hace muy poquitos días atrás dio una... esta Yo, perdón lo me hago muy estos voladeros de luces como oye esta propuesta debiésemos tener un parlamento regional que claro. vea los recursos de la región, yo le invito a que conozca y que se meta la página al gobierno regional o que se meta en la ley y, e indague que es lo que hace un gobierno regional y un consejo regional que lo que él está proponiendo crear existe hace ah, ya 25 años y es parte del aparataje mm. público es el que hace el propio todos los días de los consejeros y las consejeras regionales que es discutir cómo se distribuye el presupuesto regional Exactamente. Y hay una vale, invitación a que a, que, vaya, a que, de levantar es, la bandera. Exactamente. Humo. Exactamente. <risas> Tania Valenzuela, oye, eh, oye no, la gente dice dime noticias para Viña, Villa Alemana, Sin sí. pero no Valparaíso, se, Valparaíso no sé qué chapo. Pa para eso Valparaíso quería que Valparaíso, sí, no. viene con un tema que temazo, ¿no? Es que claro, mi mujer es porteña, por ejemplo, y yo voy siempre al paraíso, me encuentro ahí con la Soto Mayor, que faltan en ¿Usted ¿Ha visto los hoyos que hay en la Soto Mayor? Le tienen que andar tapando cada cierto tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado ahí un año nuevo? Así es. ¿O ha ido a ver algún tipo de, de concierto gratuito claro. que se ha hecho a, Oye, a me, la comunidad? Me acordé y me dio así de... <risa> y se viene con las lucas que usted aprobó que ustedes aprobaron. ¿Cuántos consejeros son? Señora? 28. Son 28. 28. Estos, estos 37 mil millones de pesos, de ahí eh, se van lucas Para el conjunto plaza soto mayor qué bueno hacía la falta que van a hacer tiene que ver con un mejoramiento dice? y un, un completo un diseño bueno. totalmente distinto sí. a lo que hoy día estamos acostumbrados en, de, de poder mirar en sotomayor sabemos que es un punto, un punto estratégico de mucha convocatoria todos ah, hemos transitado sí. por ahí sí. alguna vez vemos los artesanos que además que trabajan ah, sí. Eh, en ese lugar y yo creo que hay una sensación general de todos quienes estamos habitando la región en que Valparaíso le hacían falta que le pusiéramos lucas mm. para poder recuperar el centro de la ciudad. Yo creo que la alcaldesa ha hecho hasta ahora un buen trabajo, Qué lo buen que hizo trabajo, en el mercado ella. cartonal fue importantísimo. Entonces eh, es difícil combatir el comercio sí, sí, ambulante, es difícil poder erradicar todos estos casinos clandestinos que hay en el centro de la ciudad ántos negocios no han cerrado hoy día vemos que son negocios chinos o farmacias lo que queremos un poco es recuperar esta, este tradicional espacio y particularmente la plaza Sotomayor que es uno de los proyectos me atrevo a decir más emblemático que anunció prontamente el gobierno regional puertas de entrada, el sitio patrimonial de, ah, mundial, eh, lo dolido que ha estado el, el, el barrio puerto, lo hemos, lo hemos sabido, necesitaba hoy día un, un mejoramiento, una nueva cara, en eh, pasos peatonales, en, en, en, en fachadas, en pavimentos, en fin, etcétera. Alcalde se la jugó. Sí, sí, sí, Se, se la jugó bien no ahí. alguna. Así que, felicitaciones. Valparaíso, Villa Alemana, eh, Viña del Mar, Zapayán. Tienen buenas, tienen mm. buenas noticias en el Valle de la Concagua también, puta, porque esto 87.000 millones de pesos son eh, vienen a beneficiar hoy día 34 iniciativas en 24 comunas de la región de Valparaíso. Y las 8 provincias incluyendo Rapa Nui. Sí, 9. claro, ¿y por qué no en todas las comunas? Porque no presentan proyectos, porque las Buena porque, pregunta. Porque los municipios se quedan atrás, porque hace... oye, porque la gente podrá decir, "Pucha, yo vivo en tal comuna y veo que esta avanza, que esta otra recibe recursos y por qué nosotros no." Hay municipios que lamentablemente no tienen cartera de inversión y ahí okay. también un llamado a atención a los alcaldes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con los equipos municipales? Ay, evidentemente que hay municipios pues, que son más chiquititos que otros yeah. pero está a la disposición del gobierno regional de la Subdere de poder hacer esta asistencia técnica y ayudarle a formular proyectos. Me toca representar a Quintero. Yo creo que llevo dos o tres años en que no he empujado ninguna iniciativa porque no tengo proyectos de esa comuna. No le puedo okay. Tuvimos un cambio de alcalde sí. que nos dijeron, no, ahora sí que sí no Ni tengo nada. ningún proyecto para Quintero que podamos empujar y llegar con financiación. Yo le voy a decir al alcalde hoy a animar ahí el septiembre para Quintero. Por favor, decir, oiga, Con le, todo el cariño del oiga, mundo el mensaje, la póngase la, la pila. Le tiro una oreja porque dice que no ha presentado ningún proyecto. No Ni un ya. proyecto. Ya. Ninguno, life, oh yeah. Sí, pero yo creo que ahí la responsabilidad la tiene que asumir el también alcalde. que ah. lidera su equipo y que es el alcalde. Mm -hmm. Efectivamente, y por eso entonces la comuna de Villa que nos atrás. toca la difícil tarea que tengo 9, días proyectos que están esperando ahí financiamiento y nos toca discutir, chuta, ¿dónde partimos? Y ahí, entre todos los consejeros son los que van aprobando los proyectos. Po. Claro, hay y, conversaciones con ya. los alcaldes. Y está, y tan no difícil, va proviso, está tan ¿eh? difícil la cosa a propósito de esta conversación que sin querer escuchamos del, del gobernador mundaga y todo, que eh, está quizás un poco más complicado el ambiente hoy día con esta renovación importante que hubo de consejo de consejeros regionales, ¿o no? Hoy el gobernador se lo debía apagar el micro <risa> <risa> Ya, pero fue muy sí, natural y muy sincero. Sí, muy natural, comentario. muy sincero, pero no puedo justificar la forma en que se refiera a nuestros colegas. Ya, pero... Sí. Yo entiendo que puedan haber diferencias que son totalmente legítimas, pero creo que hay espacio y espacio para ese tipo de conversaciones. Ya, pero ¿está tan álgido ideal el poder llegar a acuerdo Mira, si tú me preguntas, yo me toca liderar esas <coughs> conversaciones como jefa bancada. Es algo que tiene distintas etapas. La primera es la conversación con los alcaldes. Y ellos nos dicen cuáles son las prioridades para sus comunas y es legítimo escucharlo porque son quienes nos están presentando los proyectos. Y hay proyectos que vienen del periodo anterior que no necesariamente encajan muy bien con el nuevo programa. Eh, que ellos quieren llevar adelante sus distintas comunas. La segunda patita es que conversamos entre los 28 consejeros regionales. Bueno, a ver, no por ejemplo, ahí me toca representar a Viña, pero somos cinco consejeros regionales los de Viña y todos podemos ver prioridades distintas. Entonces tratamos de ponernos de acuerdo en quienes representamos las distintas provincias. Y luego de eso ya viene la reunión con los jefes de bancada que es donde se toma el acuerdo final, que es decir, ok... Nos encantaría financiar todo, no nos alcanza. Teníamos un presupuesto, en realidad, ¿sabes cuántos eran ¿Eh? los proyectos que teníamos aprobados en monto? Okay. 90.000 millones. Okay. Oh. Y de esos, en realidad, por un tema de responsabilidad presupuestaria, nos dijeron 35.000, quizás un poquito más, y llegamos a este acuerdo de los 37.000 millones. En okay. poder priorizar Entonces, algunos 34 proyectos... 34 iniciativas. Gracias. Sí. De un total de 76. ¿Y sí. ahora qué se viene, consejera? Viene otra bajada después, ¿no? De viene una bajada más. Eso quería preguntarle. Tania Valenzuela. han escuchado alguna de Circula 33 no? Es bien técnica, pero no, yo pero ya, yo la he no. escuchado mucho. Pero quizás, claro, donde yo me relaciono más sí. con los alcaldes. Circula 33, en lo sencillo, tiene que ver con la compra de vehículos. Okay. Ambulancia, ah, la veterinaria móvil, una retroexcavadora. Bien. Todo ese tipo de equipamiento. para los, los municipios. que son oh. sonidos. ¿Y esos claro. los vehículos de seguridad hay, o no? También. Ya una moto nivel ahora eh, sobre todo los accesos que hoy día todavía no tenemos pavimentado y que con claro. la lluvia dejan a la gente aislada porque vehículos sí. no pueden transitar, bueno, todos esos equipos son los que los municipios postulan por esta línea. Ya. Y ahora tenemos que hacer una segunda bajada de ese ítem particular que se llama circular 33, para que nos están escuchando vehículos para los municipios. Voy vehículo y maquinaria en Viña los lo bomberos Ah, los bomberos, ah, bien, bomberos Viñano, carabineros. Los vehículos Estoy para en... llevarse el aseo domiciliario no se habían renovado, pero... ¿Hace cuántos años? Pero muchos, muchos años. Y ¿sí? ahí, bueno, el CORE ahí puso... Ahí fue Circular 33, ah, sí, vehículo, vehículo, vehículo. Se puso con un aljibe hace poco... Ahora tienen una flota municipal mucho más grande. mucho más grande, todo gracias a recursos del CORE, del Consejo Regional. Y para ello sirven los cores pues señora caballero, usted que no escucha. Aquí en Valparaíso, en Viña, cuando hay elecciones, bueno, fueron las elecciones de los consejeros regionales el año pasado, para eso sirven, para apoyar todas estas iniciativas de los municipios, son muy importantes los consejeros regionales, y a esta hora conversamos con Tania Valenzuela, que es consejera regional, entonces después se viene a circular 33, ¿cuándo más o menos, Tania? Eso debiese ser el próximo mes, durante el mes de septiembre y... Y ustedes son los primeros también en ser Ya están postulando sí, los municipios, ¿no? tenemos roleta, roleta tampoco. Yo yo sí lo puedo hacer. perfecto. Hasta ahí no llegamos. Ah, ya, te a, a quitar toda la seriedad lo que quería comentar, <risa> pero para todos los que nos están pero escuchando Pero si le vamos a poner fanfarria. Para todos los que nos están escuchando, hay muchas organizaciones, más de 1.500 que están esperando los resultados del anhelado 8%. Ay, y esperamos que el jueves 6 de septiembre tengamos ya el anuncio de quienes se van a ver beneficiados este 2025. ¿Pero, Pero excelente noticia. Si sí, lo ponen sitio eh, loca, usted sabe Cuesta, pues. Cuesta. Cuesta. ¿No? Cuesta, ya que pasa. A nosotros que, que nos va al casino, además. Uf. Ese es otro... ¡Qué golpe! Otro gran problema que tenemos ¿Qué acá. ¡Qué golpe uh -huh. Viña! Ah, y ahí hay que empezar a ver todos estos proyectos. A Viña, la región, uh -huh. la incerteza de los más de mil trabajadores que tiene. El gobierno regional también recibe recursos del casino. Campo Estamos es. hablando un poco más de 3 por mil eso, millones de pesos. Sí. Uno de los que vota es el... El gobernador. El gobernador. Sí, que se enojó porque no llegaron tarde. Semana, pero claro. finalmente se pudo solucionar. Se pudo solucionar en con Checomilla. un resultado que al menos sí, nosotros por... no era el que esperábamos. Eh creo que eh, no se marca un mal precedente, un mal precedente, sobre todo estamos hablando de una empresa que debiese tener cierto grado de seriedad, en Enjoy está presente en, en varias regiones de nuestro país, pero bueno, Ahora, no, siempre no nos es, no no nos gusta los resultados. Sí, no es puntualmente no es puntualmente con Viña, porque ellos hicieron hicieron lo mismo en Pucón, Pucón en Coquimbo, bueno, en la cuestión Coquimbo de la empresa cual. eh que se aleja, digamos, de lo que la gente pueda pensar con la realidad quizás que pasa en, ahora, en Viña no, una cuestión con Viña no, para nada, para no por para eso claro. que yo hablo de la responsabilidad de la porque empresa, de la empresa, eh, de la empresa sí, claro. no es solo Viña, la afectada y mmm, yo creo que ahora tenemos una tarea pendiente y sé que la alcaldesa también está liderando este proceso que es ver de qué manera logramos que la próxima oferta, es decir, la empresa sí. que se venga a instalar acá, ojalá tenga un, sí, un o... monto similar al que hoy día tiene ¿Y, ¿Y puede volver claro. a ofertar en Joy con un valor más bajo? Con otro imagino, nombre. Con, otro, con otra razón sí, social. Sí, Sí, puede ser. Pa, sí, Puede ser, ¿Puede ojalá ser no? sea así. Habría, habría, habría que mirar que, si es que en, se cambian el nombre. Bueno, varios que estamos encima su, de aquello. Sí. sí, pero sucede eso. Pues. Sí. Se cambiando ah, las Vamos empresas. a ver después Casinos del Mar. Así ah, anda. anda, cosa, anda se ponen, so, son creativos, sí. sí. Exactamente. Sí. Son ya. hartas lucas en Viña del Mar, eh en comparación a los otros casinos eh, los eh, son muchos menos los que reciben los otros casinos, pero este es un casino tan, de estos años, no, no me quiero ir del tema, por con, favor, conversamos con Tania Valenzuela, consejera regional, ¿qué pasa con el edificio Esmeralda? Eh, consejera, eh, porque el Ministerio de Bienes Nacionales respondió a una solicitud que emana del Consejo Regional de Valparaíso, junto al gobernador el señor Mundaca, de poder contar con una concesión del edificio Esmeralda el, el famoso edificio esmeralda que todos dijeron, hay Así. que salir, hay que normalizar. Hace ¿Eh? como un año que nos teníamos que ir. ¿Eh? ¿Y siguen ahí? Porque <risa> había un problema con los <risa> ascensores, <risa> pero siguen ahí. no Y seguimos operando con un ascensor. Ya, ok. De los tres que teníamos para atención a público. ¿Y ahora qué va a pasar? porque este buena pregunta, antes buena pregunta, ah, porque yo creo que yo dos años, más o menos, ya ni sí dos años sí. que nos han dicho, ahora sí que sí nos vamos, eh, más o menos 50. más o menos, se nombró eh. hasta lo de los GID en un momento ¿se sí. recuerda? me <risa> recuerdo, me <risa> recuerdo eh, vamos a lo que está pasando hoy día lo primero es que el gobierno regional mantiene vigente dos contratos de arriendo uno en calle contel para el consejo regional y otro ya. donde estaba el histórico también edificio, donde estaba el Cocoloco, claro. en Viña, o sea, perdón en Valparaíso, vale. que es donde va a operar el gobierno regional pero ya con lo, el ejecutivo y los funcionarios entonces hay dos hoy día eh, digamos edificios, infraestructuras que están hoy día en calidad de arriendo con el gobierno regional mi preocupación es que llevamos ya ocho meses de pago de arriendo sin hacer utilización de las dependencias okay. claro, me pueden decir ¿por qué? se están haciendo obras de habilitación obras de mejora, es distinto ocupar un departamento que os habilita en oficinas de claro. trabajo Eh, pero lo que en, en el fondo requiere hoy día el Consejo Regional es tener certeza, como tú bien dices ¿Cuándo? Mm. ¿Cuándo nos cambiamos? ¿Y por cuánto tiempo? Y lo segundo, que es en relación a la noticia que tú leías, Sandro es que el, el gobernador toma la aposta de una solicitud que emana del Consejo Regional y en ya. donde le decimos gobernador, ¿sabe que Aquí tenemos un par de pisos que son hoy día concesión nuestra porque el, okay. el propietario del edificio esmeraldas es Bienes Nacionales ya y si le preguntamos al propietario que nos entregue todo el edificio y nos ah, hacemos ajá. cargo nosotros por lo tanto de reparar, claro de regularizar y de normalizar este edificio Esmeralda para que esté 100% en norma bueno gobernador le pareció poner la propuesta, emanamos un, un oficio al ministerio y el ministerio nos dijo al principio, ok, pero por 5 años ah. Así, un, un comodato pero, ¿cómo un se... com pero muy poquito 5 años para la cantidad de trabajo y además inversión, inversión que hay que realizar le dimos una segunda vuelta y dijimos, ministro, ¿sabe que solo en día en realidad necesitamos una, una concesión de largo plazo y el ministro al parecer lo entendió y hoy día nos está entregando una concesión de 25 años ah, y estás sacramentado. o sea todavía no está sacramentado ah, porque lo que hay que hacer ahora es que el gobierno regional presente un plan de reparación y tiene que para ah, eso establecer monto cuánto nos va a costar reparar ese edificio y cuánto tiempo nos vamos a demorar en hacer esos oh, trabajos con recursos del gobierno, gobierno del propio gobierno regional ya, okay. hemos financiado Do otro tipo nota. de edificio Hemos financiado, por ejemplo, el edificio que está en la comuna de Los Andes, provincia de Los Andes, que es de la PDI, un poco más de 7.000 millones de pesos. Yo creo que esto va a costar bastante menos. Me atrevo a decir la mitad. Ya. Me atrevo a decir en este la mitad. Eh, que, oye, evidentemente esto tiene que ver con Paso Fronterizo y todo el trabajo que hace de migración PDI, pero también entendemos que yo creo que nadie quiere tener ese edificio abandonado uh -huh. en pleno centro de la ciudad, Acuérdense que hace muy poquito salió el edificio Narco que está al frente de la Plaza claro. Cívica, sí. en la Plaza Aníbal Pinto, eh, y hay una deuda histórica en general con que es uno de los gobiernos regionales que no tiene edificio propio en su y respectiva ten, región. No, no, no. no todos los edificios del gobierno regional nosotros qué tenemos bueno. arriendos de, de departamentos me piscinas fuera sería por 25 años, pero está faltando que esto se consagre que, como, es, Arliz, como dijo usted, Arliz. hay que sacramentarlo exactamente con un plan en mano, cuánto sí. me cuesta y cuánto, y cuánto me a vamos mano? invertir señoras y señores mire qué, qué grata sorpresa nos ha venido a visitar Tania Valenzuela, consejera regional de cara también a las elecciones pues se encrispa, pero esto hay que mirarlo con pedagogía la gente aprende por sí, lo demás. ¿Ah? Sí, sí, sí. no porque pensemos distinto vamos a ser enemigos y vamos a ver eh, la, la democracia tiene que hablar y la gente decidir quiénes van a gobernar los pasos de nuestro país y en el parlamento quiénes van a estar presentes pues. yo lo que he visto y que ha sido una tónica de las últimas elecciones que si tú te fijas los perfiles confrontacionales que llegan con pocas propuestas simplemente a pegarle al que tengo al frente porque piensa distinto a mm. mí o porque no está en mi mismo partido político, están la vereda al frente, son eh, políticos que no han logrado ganar las elecciones. Okay. Y eso Qué también y eso también tiene okay. que que al menos eh, dar algunas luces de los perfiles que hoy día en realidad la gente está escogiendo. Pero a nivel latinoamericano algunos agresivos, disculpe No, sí, es cierto, sí, el, al lado al lado. ¿no al lado. Ayer, lamentable eh, a piedrazo eh, es feo, mire, del lado que sea del lado que sean, uno nunca justifica la ayer, violencia ¿verdad? Yo espero que hoy la gente primero pueda votar informada no es lo mismo el mismo trabajo que realiza un diputado un senador están distintos por distintos periodos en ejercicio un diputado cuatro años un senador son ocho años así que hay que miran muy bien por quién vamos a ir a sufragar en noviembre y bueno yo tengo ahí bastante trabajo por delante estoy muy mmm, Eh, muy concentrada en lo que viene y creo que tengo por lo menos un buen candidato con el cual desplegarme en los próximos meses ahí está eso <risa> <risa> bien está el jefa de campaña para quienes recién se vienen integrando a nuestra sintonía esperando ya el latido ranchero de la radio carnaval es jefa de campaña de Diego ibáñez de don Diego Ibañas vamos con todo llegamos Cabros, al Senado cabro joven ah pueino por lo demás bellotino. bellotino bellotino bellotino porque tenemos hartos candidatos de afuera turismo electoral pero en gloria más ya está o Así sea que yo creo que la gente sí. va a votar, voto poco, local, joven, con local. harta energía. Sí, y, en diputado, y trayectoria, en diputado, dos periodos. Por lo menos en diputado veía que había pocos candidatos de del, del Marga Marga, mm. pocos hortos candidatos. No, candidato. no, importante sí. no o sea, es que importante Y es distinto cuando territorio. uno le dice, uy, ¿sabes aquí pasa esto por ejemplo, en el hospital Carlos Van Buren? Y que te, que ah, sí, que entiende hay, hay, hay, a que no, no tenga idea no, ni siquiera dónde está o el o hospital. Voto local y con trayectoria, y además... Estamos de acuerdo. Joven y con harta energía. Estamos de acuerdo, absolutamente. Vamos con Iván. Un placer <risa> eh, consejera regional Abel la tenido aquí en los estudios de La Carnaval. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Estén muy bien Bravo. cuídense, chachos.